Porque, así mi caso, ¿eh? quédate ahí hasta las 12, porque lo que vas a escuchar de aquí hasta el mediodía, obviamente lo vas a escuchar durante todo el día, luego, después, pero vas a almorzar sabiendo todo lo que pasa en Racing, y lo que va a pasar de aquí hasta las últimas horas de la noche. No te lo pierdas, hoy es un día especial, particular, porque hay muchas novedades, porque están pasando cosas y porque han pasado cosas ya, aunque sean 11 y 5 de la mañana, ya han ocurrido cosas, Quédate ahí, te vuelvo a repetir, hasta las 12, en la 570, escuchando esto Racing, porque tanto Paradiso como Rubinstein, eh, hoy tienen un día particular los dos, Sí, vienen con los bolsillos llenos. Lástima que no de plata, ¿no? Pero de mucha información. Tampoco de piedras, ¿no? Tampoco de piedras. Ah, claro. Favor, tampoco de piedras. Pero sí información. ¿Cómo andan? Buen día. Buen El día, plata, buen día. Hola, eh, hola. Paradiso. Gente. Estamos muy bien, muy bien. Parece? otros dos, bueno, los, los, los, los, dos? Sí, los colorados saben que esta mesa de jueves a mí me me, me gusta mucho jueves de color diríamos dos no colorados colorados usted yo sería en todo caso naranja naranja es el primer partidario que le dice qué hace de color y yo me doy vuelta no es paraíso eso para eso es más castaño que sí bueno digo saben que los jueves a mí me gusta esta mesa me encanta tengo a los colorados conmigo una mesa distendida Hoy encuentro una dicotomía entre los dos Tengo uno con pullover El otro en remera, manga corta No sé cuál de los dos está Errado para, para, para yo, yo, yo, yo eh, Inmediatamente me voy a poner en cuero, Vamos, Entonces, para, para, aquí, eso, no. cuero para eso saca, saca sus abdominales Menos mal que estamos en, té, ¿eh? en radio Sí, en, en... abdominales que le llegan hasta la mesa para <ríe> sí, la, ¿eh? ¿eh? Bueno, Muy bien, ahora sí Ahora lo veo mejor, porque me parece puro bueno, con puro otro... Ahorita viviendo en un termo para, para eso? Para claro, sí, que... bueno. No, no, sí, el termo no, o saqué. Bueno, no, no. Bueno, no, el termo bueno. estamos esperando para que nos El, uno el más. termo está ahí, Marina, por favor. Marina, por favor. Marina, Marina. Está tomando mate, ya te da cuenta. Marina, mira que vamos a hablar mucho en el día de hoy. Bueno, eh, amigos, muchachos. Eh, un poco de sonrisa eh, a esta semana, bienvenido sea, porque. Realmente lo que pasa institu institucionalmente, digo, eh, llega un momento que entre lo cansado, lo harto que está uno, si no le metes un poco también de sonrisa, eh, hay cosas que son inentendibles. Te vuelves loco, si no. Digamos. Desde mensajes por Twitter, desde salida en todos los medios, de hablar mal de un lado y del otro, de situaciones eh, que realmente son incomprensibles yo sé que lo que van a contar ustedes hoy tiene un tinte por lo menos para mí muy poco entendible y, y luego quiero debatirlo con ustedes ¿Sí? si está bien o está mal para eso creo que además de lo que voy a contar yo le voy a decir todo lo que ha pasado en el entrenamiento de esta mañana que no fue poco Paraíso va a contar... Parecería que el entrenamiento esta mañana ha comenzado a las 6 de la mañana, ¿no? Para eso pasó. Es temprano, sí, digo, claro. relativamente temprano. No fue vía Twitter, ¿eh? el No fue vía Twitter. Ah, eh. Ni fue vía avioncito con mensaje adentro, no. Fue cara a cara. Uh -huh. eh, ¿Me puede empezar a contar, Paradiso? ¿Qué ha ocurrido en el entrenamiento hoy? Manejenlo entre los dos. Vayan intercalando la información, porque es mucha. Eh, hoy entrenamiento, aquí ahora para eso. Explota, todo. ¿Por dónde arrancamos Rubinstein? Citados, 10 eh, para 10 y media fue, o 9, 9 y media. 9, eh, 9 y media. 9, 9 y media. 9, 9 y, y media, llegó el plantel para se comenzar a claro. las 10, 10 y media. Sí, y de repente... Se encontraron con la presencia de Gastón Coborno en no. la práctica. Está bien, desde el viernes no va a trabajar, está perfecto. Está bien. Casi una semana después. El presidente en ese momento... Uh -huh. de Racing en el entrenamiento. En la práctica, de en el uh -huh. vestuario. El vestuario. Directamente, antes de entrenar, eh, se y... apersonó Gastón Coborno en la práctica. Y el presidente fue a darle ánimo, vamos muchachos, que el domingo ganamos, tenemos que salir de esta, vamos, vamos, vamos. No exactamente. ¿Cómo que no? ¿Para eso? ¿Y por qué va un presidente a ah, un vestuario? Aquí digo usted como presidente. Vamos muchachos, yo estoy con ustedes, sí. el domingo ganamos, como sea. Yo a Hay que... premio que... doble, eh. vamos, vamos, pibe, vamos, despiértense. Sí, basta como... de siesta, vamos. Como presidente yo haría eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué se me ríe? No, porque me esta y me acordé de otra cosa. Bueno, basta, vamos. Sí, arriba. Como presidente lo más lógico es que haga eso. Ahora si vas a despedirte... ¿Eh? Si vas a despedirte es otra cuestión. Porque hoy Gastón Coborno le comunicó al plantel de que dejará de ser el presidente de Racing lo cuenta así como al tranquilo, pasar, claro, como es que es parte de la historia, así empezó el en entrenamiento, estuvo presidente, le digo, miren que no soy más presidente, me voy, y bueno, chavo hasta mañana, y, y tengo detalles de la charla donde a esta hora, 11 y 10 de la mañana, uh -huh. le decimos a Hinchas Racing que está despertando, que está desayunando, que está con el mate, que se acaba de atragantar con la bombilla, seguramente con lo que escuchó, uh -huh. Gastón Coborno le ha comunicado hoy bien temprano al plantel que dejará de ser el presidente de la institución. Bueno, vamos a dar detalles sí. de esta charla, lo que dijo Coborno y lo que le respondió el plantel. El plantel le respondió también. Por supuesto. Bueno, les dije, quédense ahí, se arrancó Paradiso. Tiró ni más ni menos que Coborno dejó de ser esta mañana presidente de Racing. Por lo menos en la charla con los jugadores. Eh, luego se hará, obviamente, de manera oficial, porque habrá que firmar algunos papeles y demás. Eh, lindo comienzo. Rubinstein, ¿me puede titular algo? No, tengo lo mismo que Paraíso. Pero con algún ingrediente más. Anoche hubo una reunión entre el actual presidente de Racing uh -huh. eh, y una persona muy importante. Yo voy a contar lo que, me, lo que puedo, nada más, después de cada uno. Eh... No me empiece a regatearme, no, por favor, no, no, le pido. No, eh. no, hubo una reunión importante, coborno está muy enojado con Molina, pero enojado caliente. La sí. palabra es totalmente caliente, sacado con Molina, sí. está sacado con Molina. Uh -huh. eh... Y esto es una cuestión económica, como muchas cosas en la vida, lamentablemente. ¿Económica? Sí. Sí. A ese punto quería llegar. Que está esta, Racing en el medio. En eh? esta conversación, eh, en esta buena conversación uh -huh. que tuvieron ayer con Coborno Se pusieron semiacuerdo acuerdo y hoy, a las 2 de la tarde, más o menos, uh -huh. un poquito más, un poquito menos, 2 de la tarde se vuelven a juntar con Gastón coborno Terminan de limar algunas asperezas, confirman los números, ¿Usted me la decir... forma de pago. Y Gastón coborno como dice Paraíso, va a dejar de ser el presidente. Contésteme una cosa: sí. los dos, por lo si sí, o por no, ¿eh? lo que quieran. Esto es una indemnización. No. ¿Es cuando echan una, a, una, a, un, a un empleado? ¿De qué estamos hablando? Para eso dice que no, yo digo que sí. Para mí no. Esto es Racing, viejo. Bueno. Esto es como que te separes de tu mujer y le digas: Yo me quedo sí. con el nene a cambio de tanta plata. Pidió, ¿Qué licencia, qué pidió licencia hace un año y medio. Eh, y él, él, ¿En él, dónde? En su trabajo habitual. Sí. Y por supuesto que. Eh, no, es, digamos, no es como en los otros cargos que tiene, puede tener Molina, puede tener Blanco perdió puede... su lugar en AFIP, donde trabajaba el, el presidente bueno, de Racing Perfecto. entonces de alguna manera tiene que, que vivir y no es tan fácil uh -huh. entonces dice, bueno, yo me voy pero pues me tienen hecho. que indemnizar él manifiesta que puso mucha plata en Racing que no se le devolvieron esa es la plata que le van a dar para que se vaya o sea, por eso digo, no es indemnización sino es eh, para irme Necesito recuperar lo que puse uh -huh. Y ese fue el acuerdo que ayer este, Tuvo con esta persona importante uh -huh. eh, Que sabemos quién es Pero no lo vamos a decir Para preservar por supuesto la fuente Y después Leo, Martín Les pregunto ahora y lo dejamos para luego de la tanda Vos me decís que no es indemnización Martín sostiene que sí Sí o no hay plata en el medio ¿Quién la sí, pone? Claro, claro. ¿Quién la pone? Para decirle, vaya, compañero, los tranquilo. Los mismos que ponen la plata... ¿Habitualmente? Sí, claro, cuando hay una venta de jugador o cuando hay que... Es mm. lo mismo que ponen la plata de san cuando hubo el problema, todo lo mismo. Cuando hay problemas lo llaman y solucionan las cosas. Y cuando no, eh, así funciona Racing en estos últimos tiempos. Y voy a decir que esto no termina acá, Corel. ¿Usted tiene el mismo nombre? Yo tengo el, el mismo nombre. Voy a ah, decir sí. que esto no termina acá... Uh -huh. Porque, obviamente, entre otras cuestiones, el coborno le ha dicho al plantel es la palabra descomprimir. Algo se descomprime. Pero yo les voy a contar, de aquí a las 12 del mediodía, qué es lo que puede pasar, más allá de la partida de Gastón Coborno como presidente de Racing. En un rato les digo qué movida política se viene y cómo están los ánimos. En Racing de cara al futuro Insisto No termina todo con la partida de Gastón Coborno Como presidente de Racing Más allá uh -huh. de que era el deseo de muchos No termina No termina Ay Dios Racing querido 11 14 minutos 45 35 5707 es la vía de comunicación De estos Racing, Marina, Zaninoto Leandro Adonio Hoy en la producción, los dos juntos El tierno como siempre en la operación técnica rompiéndola eh, sí, no, no, no, rompiéndola desde ahí, por favor, tierno 45 a 35, 5700. Nuestro contestador automático vendemos y a la vuelta, pegadito a la vuelta, te cuenta detalles. Leo Paradiso, acerca de la charla entre Cogorno y los jugadores. Te cuenta Rubinstein con quién estuvo dialogando ayer, anoche, porque se acuesta tarde Rubinstein. Muy importante. Eh, que le contó lo mismo y con otros ingredientes. Lo mejor, todo lo que tenés que saber, la mejor información la tenés aquí en Esto es Racing, tempranito, 11 y 5, para eso te dijo, que Coborno dejó de ser el presidente de Racing, se va a oficializar en un rato nada más, pero vos, a las 11 y 5 de la mañana, aquí en Esto es Racing, te enteraste que Racing deja de tener el presidente que tenía...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 Desde el paso a paso racinguista nunca pedimos nada, siempre dimos. Hoy sí te pedimos. Te pedimos que no te duermas. Que no te quedes quieto. Participar de la en maratón. maratón. Correr, caminá y sumate al paso a paso racinguista. Entre todos lograremos darle al deporte amateur medio millón de pesos. por Racing. Movete por Racing. El 10 de noviembre te esperamos. Racing, el primer grande, inscribite en cualquiera de los locales Locademia, Abrida Mitre 934 Avellaneda, Nogoyá 3045 y La Valle 1650 en Capital Federal, valor de la inscripción 150 pesos, remera para los primeros 1000 inscriptos y medallas para todos los participantes. Heladería Palmeiras, helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual. Ahora en sus dos direcciones, Pernera 299, esquina José Bonifacio, su flamante local en Rivadavia 7020. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico.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 Argentina 570. Hasta las 12. Hasta las 12. Y date en Radio Argentina AM570 con la primera información del día en Racing. ¿Qué? Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 570C. Nosotros queremos escucharte. Yo quiero saber lo que te hace más feliz. A mí me gusta verte así como el fin de este viaje. Esto ya de te deja bajito. Bueno, habría que pensar un poquito en el fútbol, a ver si podemos ganar un partido. Y e mientras a lo que hacen las cosas bien, como le Felipe, que no le dio un día de descanso a los jugadores de que asumió. ...todos los días laburaron... ...todos los días... ...mañana y tarde... por independiente... ...y no le dio ningún día de descanso... ...a los jugadores... ...hasta que están saliendo... y a poquito... ...ganaron un partidito... ...bueno... ...pero es difícil... ...pero acá... ...en Racing... ...a los chicos no hay que dejarlos... ...que se vayan a la casa... ...no pueden ir... Un abrazo a todos los muchachos... ...del programa de Racing... Eh, ...una pregunta... ...que creo que merezco hacer... ...como socio... ...como son ustedes socio de Racing es por qué razón la barra brava cuando entraron el otro día esos tres muchachos habiendo cuatro computadoras en el club robaron solamente una fueron directamente a la del tesorero la computadora del tesorero es decir, nos da margen para sospechar de que sabían lo que hacían ¿qué pasó en las cuentas de Racing en los últimos dos años? ¿Por qué debemos doscientos mil. Sí, muchachos. Le habla una hincha de Racing desde muy chica, tengo 70 años. Mis nietos van al colegio de Racing. Por favor, a esta gente de la comisión, a quien corresponda, que solucionen los problemas. Porque Racing no es solo fútbol, ¿eh? Hay otras cosas. Los chicos de jardín, por esos descerebrados que fueron a tomar la sede perdieron un día de jardín, pagamos la cuotita, no es poca plata. Los chicos de primario, y bueno, por razones de seguridad, mañana festejaban el día de la primavera en los quinchos de la cancha. Por razones de seguridad no sabemos quién dio la orden. Hola gran. Este y, para estos racing quería hacer una pregunta porque Blanco a decir que, que gastó un jodor no pide que devuelva el dinero y él hace firmar un dólar a 11 pesos, quiero saber si es la esa información. Buen día, muchachos. Hola, Eduardo Si yo no acabo de escuchar bien, el señor Cogorno exige dinero para dejar ser presidente de Racing. Primero y principal, él, él dejó su trabajo, pero nadie, nadie lo obligó a ser presidente de Racing. Creo que él lo quiso hacer por porque se siente hincha Racing segundo, si él exige dinero para dejar de ser presidente de Racing creo que Racing está en las mismas condiciones de exigirle que devuelva el dinero por las buenas contrataciones que hizo por el señor Sanz por el señor Regueiro por la mal venta de Martínez 11, 23 minutos se pone más lindo Los el cortes, sí, sí, que sí, sí, sí. los cortes estos de Marina trajo un mate, sí. viva, la, viva la patria. Digamos. Para mí no, no es así, pero bueno. Eh, lo llaman de Radio de Chile, Ecuador... Sí, para eso tiene sí. el kiosco lleno desborda <risa> de gente. Me están, me están muriendo, ¿no? Sí, no, pero... No, no, termina más, esta es la semana más larga de mi vida. Sí, porque Paradiso porque lo ya llaman... Ya me estoy quedando sí. sin batería 11 o 23. Si para lo están llamando desde Villiquen, para que por favor escriba rápidamente <risa> en un cuadrito... Un poco risueño. cuál es la situación de Racing en este momento Dios mío, Lamentable yo... porque es verdad eh, Como nos decía la, la señora eh, Racing pierde días de jardín Es lamentable realmente Esta situación que afecta a todo el club Más allá de lo deportivo eh, Paradiso me decías que eh, Esto no es indemnización Rubinstein dice que sí ¿De cuánta plata se habla? Un millón ¿Cómo era que decía? Escúchame, no espere Teo dijo, yo quiero un millón Yo quiero un millón Para, Para re de renunciar al contrato Una cosa así está planteando el actual presidente de Arras sí, Teo es, yo quiero sí. un millón el Corno es Yo quiero un millón Muy bien, bien? ¿Por qué rubiste así con la cabeza? Un millón de pesos, dice vos ¿De pesos? Correcto, pesos Ojalá ah, <risa> de pesos ¿Cómo ojalá de pesos? <risa> ¿Qué, qué son, Corno era en pesos ¿Qué era? están manchados verde, verde están manchados green palin green no es lo que no es eh, a mí me dicen que es men a mí me dicen que son dos cuotas uh -huh. menos de un millón de dólares sí pero cerca pero cerca y bueno. son dos cuotas en dólares eh bueno esto pasa en racing no Que... Eh, el presidente actual... Ahí digo, ¿no? Y preguntó, está negociando irse a través de... ¿De qué indemnización? De, ¿De qué...? Es indemnización, que, va, ¿qué Bueno, por eso digo de que no que, que, que puso esa plata. ¿No? Y ni, a ver, y otra cosa, esto es lo que yo quiero dejar claro. Supongamos que puso la plata, ¿está uh -huh. bien? Eh, hoy no reclamas nada. Hoy te vas, renuncias sin condiciones... Y va viendo. ¿Por qué en su momento cuando Inversor eh, supuesto, eh, lo contó Paraíso, que Molina puso plata por no me acuerdo qué jugador y ya la cobró toda? Eh, Biela y Auche. Bueno, la fue cobrando en el transcurso de los cuatro años siguientes. ¿A 11 pesos la cobró? ¿La documentó? Sí. ¿Sí? Sí, sí. sí. ¿Ya ¿Lo, lo contamos acá? Bueno, no digo, pero era una sí. información que, que veníamos manejando. Eh, se confirma bueno, 11 pesos el dólar entonces digo la fue no es que la cobró al otro día que dijo voy a ser vicepresidente la cobro ya no la fue cobrando en el transcurso de los cuatro años supongamos que como dice paraíso bueno ¿sabes que él quiere asegurarse de que la plata que puso la va a recuperar no la pedís ahora y en dólares esto es lo que lo que no entiendo no entiendo entonces no me hablemos sí. no hablemos de que y, y no pongamos cinco twitter que es lo mejor para racing Y eh, vamos a hacer lo mejor para Racing, dice el presidente. Es, es una locura. La verdad es una locura. Es lo mejor que le puede pasar a Racing esto, ¿eh? Que se vaya hoy coborno es lo mejor que le puede pasar. Pero no en estos términos. Que tenga que llegar con el presidente de la institución que te votó a un acuerdo económico, me parece que ahí estamos hablando de toda fantochada, de que lo queríamos al club, de que era mejor para Racing, de que esto, es, es fantochada. todo fantochada del diríamos. proyecto, de uh -huh. que sube el día, pero todo que... es una fantochada, uh -huh. muchachos, bueno, entonces nos votemos más, coincido, está, pero no yo coincido más, con usted, Rubinstein pero también digamos que es una fantochada cuando Molina reclama lo suyo también es una fantochada que dicen Razzi está poniendo todos reclaman lo suyo no desde la época de la Link que es así le puedo corregir ahí está, grande, ahí está grande, el micrófono desde no? la época de la Link que la Link ponía plata y después aparecía en la quiebra reclamando todo lo que él había puesto por supuesto todo el que pone acá por más que después se rasgue la visteura diciendo raci está por encima de los nombres los hombres y demás y todo el verso que todos venimos conociendo y escuchando desde hace mucho tiempo la realidad es el que pone después te la reclama uh -huh. Y sí. si puede ganar algo más, lo gana. Sin duda. Esto es así, con cualquiera. Nadie regaló nunca nada al club. Tengo dos preguntas para Paraíso Sí. La primera, ¿qué va a pasar con Cristian Devia? Porque él es el secretario del club, porque tiene miedo de ir a la sede, porque desde el viernes, al igual que Coborno, no, no pisa eh, la Ajá. sede de Mitre. Eso por un lado. Y la segunda, me da la sensación que Peletiri no firma nada. Digo hoy, en estos días, ¿no? No por este nada. contexto o por eh, porque... distintos pensamientos futbolísticos? Y pues yo soy el dirigente de Grassi y digo que Cobor no me está pidiendo tanta plata y vamos a usarla para no vamos a usarla para Peletti que no rinde, que tiene 31 años, que son digamos Peletti la situación es esta. Si no te gusta, chao. Ay, pero pero ¿y ¿quién va, quién va a decidir eso? ¿El, va, el nuevo, decidir? En Molina? Pues ya. Molino. Imagino que se va a desarmar, por ejemplo, la subcomisión de fútbol. Sin duda. Se va a desarmar. Por supuesto, la, la, va re, mayor, la vamos a ir rápidamente. Se va a desarmar. Sabio su, que hará a un costado. Sabio si que no, sabio es parte, no, es, no, es, no cobra sueldo. Sabio no, no, es nada, no, cobra no cobra sueldo. Nada, es. es, es, es no, no es nada, no. Tampoco no es, no, no es que no es nada. Sabio es integrante del departamento de fútbol profesional. Como lo era Ayala y como lo es actualmente Miguel Ángel Colombati, que va camino a ser el único. Porque sabio inevitablemente con la partida de coborno también se va a ir. pero No bien. es que no es nada, no cumple Perfecto. ninguna función, no es asesor tampoco, es integrante del Departamento de Fútbol Profesional, Muy bien. nada más. Eh, hablar hoy de, de qué va a pasar con la firma del contrato de Pelletieri me parece una locura, cuando ni siquiera ha presentado su renuncia a es que Coborno, cuando recién ni siquiera se, creo... se sabe, porque no se sabe cuáles son los pasos a seguir. Uh -huh bueno pero a ver veo bueno pero lo de debía de, y cuando ta, y cuando también lo quieren voltear a Molina desde adentro sí por eso yo decía esto no termina acá muchachos porque le van a exigir la renuncia a Rodolfo Molina también ¿quién? los que están adentro y se le dieron vuelta a Molina porque hay gente que se le dio vuelta porque ya no lo no lo bancan no lo avalan a Molina como lo avalaban antes Entonces, de los que que, de los que quedan sí Que son muchos todavía. Hasta ahora se fueron a Ayala, Rodríguez Evia, sí. y hoy se va a Coborno. sí. No hubo renuncias masivas por ahora. No, pero, no renuncias masivas. pero, pero sí importantísimas, Leo. Pero por Estamos supuesto que son es importantes. Pero la Sevia, secretario, que bien, presidente... Claro y, que son muy importantes. ¿no? Eso sí. está fuera de discusión, por supuesto. No es que renuncia un vocal. No no no, no, no, no, no. A ver, ni siquiera mencioné al cura, a Juan no Gabriel Arias. Cuestión, en, pero está del otro lado, el, sí. Que, que, que también es una renuncia, uh -huh. pero que... Eh, no, no hace no, no, a la diferencia, al cambio radical institucional. Uh -huh. eh, pero sí todavía hay gente adentro que consideran que tiene mucho peso y que le va a exigir la renuncia a Rodolfo Molina, que es un peso pesado muy difícil de voltear. Yo eh. creo y... a, a Tyson tardaron muchísimo sí. en, en tirarlo. Digo, que vence muy... la lona. Y esto me parece similar con Molina. Leo Martín, si el propio presidente, más allá de... Sus maneras y sus formas. Sí. Pero el propio presidente no le hizo mella a Molina. ¿Te imaginas que el resto de la comisión directiva? Muchachos, somos buenos también entre nosotros. Conocemos a todos. Está bien, pero ¿sabes lo que. Conocemos a todos. ¿Sabes lo que pasa? Lo escucho. A ver lo que dice Leo. Eh, ¿Evia puso plata en Racing? Sí. ¿Cristian Deia puso plata en Racing? Sí. ¿Y que Para. ellos piden plata? No. Eh, escúchame, Leandro Rodríguez Evia eh, firmó y se fue. Eh, yo creo que calculo que cristian Devia se va a ir... ¿Con plata perdida en el club? No, no, lo, no sé, eso no lo sé A ver, es lo que yo te digo ¿Pusiste plata? Ya está, digamos, la vas a recuperar ¿Sí? si, si, vos, si es algo que te corresponde a vos Me da la sensación, así como la recuperó en, en diferentes años eh, Molina, Blanco, quien sea La va a recuperar Pero no, no estés pidiendo indemnización ahora En este momento, en este momento que está todo así No pedís nada Los mismos que... Pretenden también el alejamiento de Rodolfo Menéndez son los mismos que pretenden que Víctor Blanco sea a cargo de la situación y que no haya un llamado de elecciones anticipadas. Bueno, una locura. Víctor me parece ¿Eh? que no tiene ni la menor voluntad, sí de hacerse cargo de esto, sí de acompañar, por lo menos es lo que manejamos. Martín, Leo, me pueden corregir. Demasiado está haciendo Víctor Blanco. Blanco por esto que no tiene, para mí no tiene voluntad de hacerse cargo de todo esto, sí de acompañar, no de hacerse cargo. Me han, ¿eh? me han contado que Coborno está abatido. Que el hecho de no tener fuerzas para seguir ha hecho Convencido. de que tome la decisión de alejarse. Eh, me queda hablar de. No sé Mucho. cómo las tandas. Me queda hablar de hablar. De la Quiero hablar de la charla. Quiero hablar sí. de lo que Coborno le dijo a los jugadores. Lo de la tanda, paradillo. Y lo que los jugadores le respondieron. Uh -huh. Lo último, cortito. Sí. Eh, para terminar, tema. Uh -huh. Eh, fue muy importante La familia de Coborno ¿Para su renuncia? En un momento se sentaron y dijeron Pero por eh, supuesto está, digamos, Es exponer a la familia también viendo todo, ¿viste? Que tus hijos vayan a la escuela y Que digan, eh tu papá, que esto, que lo otro Sin y, duda Llega sin un duda. momento que hay que sentar cabeza Y en ese contexto Coborno parece ser que lo he lo único que pido es que no renuncie por Twitter, esto no es un chiste, lo digo en serio, ¿eh? que un comunicado, como se debe, como un presidente de una institución seria, sí. eh, lo haga, espero que sus dos asesores que tiene lo, lo indiquen en, una vez en, en esta gestión bien, sí. se siente, pida una conferencia de prensa, o un comunicado, si él no quiere responder preguntas, eh, lo respetamos. Que diga, a las 7 de la tarde hay que estar en la sede, porque hay una... La... Si ¿sabes qué? si tiene miedo de ir a la sede, que lo grave, que lo grave y que después lo pasen en los medios. Pero Cogorno tiene que avisar él con la voz, el hincha tiene que escuchar de su propia voz que por el bien de Racing Cogorno deja ser el presidente de la Un República. discurso serio, por favor, eh. No empecemos ahora otra vez a, a tirar, y porque por culpa de me voy, porque por el, A ver, un no no, comunicado. Me fui, eh, me voy, por distintos <ríe> motivo, digo, basta de, tirar, basta de tirar, basta de tirar para todos lados. Eh, te dije, ¿eh? quédate del otro lado, ¿eh? 11 y 5 para eso te dijo que Cogorno dejó de ser el presidente de Racing. Después de la tanda, Leo te va a contar cómo fue la charla entre Cogorno y el plantel. ¿Qué le dijo el presidente? Y sí, hasta el momento sí. El presidente de Racing al plantel y ¿qué le contestaron? ¿Cómo sigue esto? En un ratito nada más te lo contamos. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Quién va a ser el vice? ¿Cómo quedará constituida la comisión directiva? ¿Qué va a ser de Racing? Pobre Racing, eh Siempre Racing en el medio 11.34, vendemos por segunda vez y volvemos ¿eh? Los periodistas más informados De la Academia hacen Esto es Racing Esto es Racing Argentina Espacio Publicitario A.L. 570 Puccini Está de la capucha Cugini Fabio Cugini Cugini Fabio Cugini. ¡La peluquería! <risa>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 Desde el Paso a Paso Racingista nunca pedimos nada, siempre dimos. Hoy sí te pedimos. Te pedimos que no te duermas. Que no te quedes quieto. Participá, Participá de la en maratón. maratón. corre, caminá y sumate al Paso a Paso Racingista. Entre todos, lograremos darle al deporte amateur medio millón de pesos. Movete por Racing. ¡Movete por racing! El 10 de noviembre te esperamos. Racing.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 Informate en www.racingclub.com.ar y ponete al día. No manches tu pasión. Racing Club, el primer grande. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Hasta las 12. Quédate en Radio Argentina AM 570 con la primera información del día en Racing. Con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45-35-5700. Nosotros queremos escucharte. Mira, muchachos, hola Daniel de Claypole ¿Ustedes conocen los apellidos de los supuestos empresarios que Molina dice que se les devolvió el dinero de Auche y Bieler con un dólar a 11 pesos? Porque nadie nombra. Este, cada vez Morina se parece más a Don Julio, ¿eh? Un abrazo. Buen día, muchachos. Esto es Racing. Eh, Eduardo habla. Eh, ayer lo dijeron en varios medios que Coborno había puesto un millón de dólares en Racing. Y obviamente lo que está pretendiendo antes de irse es que se lo documenten para tener el respaldo como corresponde y no me parece mal, el, los dirigentes del club no es un pagadío donde todo el mundo pone plata y después no deben devolverle, porque los jugadores se llevan siempre toda así que no está mal que en todo caso antes de irse se lleve por lo menos documentada la deuda, si realmente puso ese dinero ayer varios medios informaron eso un millón de dólares para afanar hermano, para afanar todo viene para afanar Este tipo puso visa y la puso, ya también puede ser la plata. Fue presidente de Racing. ¿Qué tenés que reclamar? No le hay que dar un solo peso. Hay que darle un palo en la cabeza y sacarlo del club. Se terminó el baile. Échenlo del club a patadas, hermano. Échenlo a patadas. Amigos de Racing les habla Alfredo de Martínez. Necesitamos un acto de grandeza. Necesitamos un acto de humildad pero ya no, ya no se los pido a los dirigentes porque veo que no lo tienen simplemente se los pido a la hinchada tenemos que poner una bandera que diga perdón, rojo, puntos suspensivos nos equivocamos, Racing reconocer un error es de grande tenemos que ser grandes Racing tiene que ser grande enseñémosle a todos los equivocados Un abrazo y que dios los bendiga a todos. 11:41 tercer bloque. De esto es Racing Paradiso. Me puede comentar, contar cómo fue la charla entre el actual presidente, porque todavía no ha oficializado su renuncia, pero sí lo va a hacer, como te confirmó Leo aquí al comienzo del programa. ¿Cómo fue la charla entre el presidente de Racing y el plantel cuando fue a comunicarles, obviamente, que dejaba de ser? No en ese momento, pero un rato nada más el presidente. Bueno, la charla obviamente comenzó con Coborno diciendo que, que se iba, me voy, me mm -hmm. voy, renuncio como presidente de Racing, a lo que eh, los jugadores, y yo sabía que lo bancaban, ¿eh? Eh, los jugadores respondieron, no, no te vayas. Igual que sube el día. Sí, no, igual que sube el día. Claro, bueno. sí, bueno, eh, lo bancan pero después en los 90 minutos no se nota. Uno lo van a, a si cobran al día, si cobran sueldo millonario. Yo también lo bancaría, ¿sabes qué? Y claro. A lo que respondió quédate. Esto lo solucionamos ganando dos partidos. Ah, sí, en la bicoca, sí. Ganamos dos partidos y se termina todo. Sí. A lo que Cobornos respondió, esto ya excede el resultado deportivo. Uh -huh. No se soluciona con un par de victorias. Uh -huh. Me tengo que ir para descomprimir la situación. Y luego, acto seguido, les dijo la, la frase que, que me parece la más fuerte de todas. Hace rato que Molina me la quiere poner y me la puso. Hace rato que Molina me la quiere poner y me la puso. Uh -huh. Me dijo a los jugadores. Sí. Y les dijo que sigan trabajando, que sigan pensando en jugar. Uh -huh. Y que se abstraigan, se abstraigan de todos los inconvenientes y los problemas políticos que van a seguir sucediendo en el club. Que van a seguir sucediendo en el club. Sí. O sea que dejó una mínima bombita sí. en el club, ¿no? Sí, sí. Quédense tranquilos, traten de ganar, pero tengan cuidado que va a, haber, va a seguir habiendo quilombete en el club. Sí, Muy se encargó de, de dejar uh -huh. mal parado a Molina enfrente a todo el plantel. Está bien, innecesario, creo yo, está bien. Inne innecesario, digo, desde este lugar, basta de contiendas, basta de... Están peleados, ¿sí? Un poco lo hablamos la semana pasada, Leo. Mátense, agárrense trompadas, no sé, lo que quieran hacer. Pero basta de estar con el hincha de Racing en el medio, con el club en el medio, con los jugadores en el medio. ¿Viste? La verdad, si cada uno va a tener eh, la posibilidad de, en cada huequito que tenga para hablar, sea con quien sea, periodistas partidarios, plantel, referentes, eh, periodismo neutral, y aprovechar este momentito para tirarse municiones gruesas uno del otro... Basta, muchachos, Racing está en el medio, por Dios, basta. Uh -huh. Nada más que eso. Eh, y y concisa, Leo, la charla. Corta, concisa, uh -huh. estuvo poco tiempo, eh, inclusive en el momento en el que... Vamos a revelar una intimidad que tiene que ver con el trabajo, la previa a lo que venimos hablando. Uh -huh. eh, inclusive iba a darme una vuelta por Avellaneda, pero la, la charla fue tan corta, sí. la presencia de, de corno fue tan corta, uh -huh. tan fugaz eh, me, que... me vine para acá, uh -huh. Pero, además, la, la práctica era la puertas cerradas, pero uh -huh. quería intentar tener acceso al, presi al ex presidente de Racing ahora. Uh -huh. este, por lo tanto, bueno, fue, fue así de, de escueta la charla. Hubo respaldo del otro lado, insistimos sí. con eso. Uh -huh. alguno, bueno. algunos, alguno saltó por ahí y dijo, pero nosotros a Molina prácticamente ni lo conocemos y no viene nunca por acá, dijo un jugador. Y el vicepresidente sí, pero... no tiene que ir no no pero aparte está bien. digo está bien, eh, lo comparto con, con la primera expresión de Martín eh a su del día le plantearon lo mismo te bancamos a muerte y cuando lo tengo que bancar perdieron como perras eh, ¿no vas a hablar de los afiches? quiero hablar de ese tema otro de esos ¿Cómo temas no voy a hablar de los afiches están papelada Avellaneda de bien temprano basta. con la leyenda golpista basta muchachos. y con la cara de Molina con toda la junta militar Digo, de la década del 70. Eh, la, la época tan vinculando a Molina con la época más nefasta en la historia de la República Argentina. Sí, una locura. A mí me locura. parece que. A ver, que, demasiado, que, que demasiado. Y esto no es gratis. Esto no se hace gratuitamente. Esto ¿Qué lo sale hizo? mucho ¿Qué lo dinero. Esto? esto sale mucho dinero. No sé, esto. ¿usted sabe? Dígalo usted. No, le, le estoy diciendo, no sé, ¿usted sabe? Yo. No sé. Coborro no fue. Entonces, ¿sabe? ¿Por qué no lo dice? Estoy diciendo que coborno no fue. Yo sabe fue? No, si usted sabe también. Usted dice, cuenta no que coborno se va de Racing y no, cuenta, y no cuenta quién no puso sé. los afiches. No sé quién lo puso los afiches. Bueno, digo, los afiches... Dígalo usted si lo sabe. Yo digo que no fue coborno. Los afiches salen muy caros, que esa plata le haría muy bien al club y no estar poniendo este tipo de cosas que realmente traen recuerdos nefastos. aparte, a ver... Que es innecesario, Pero una de las pocas frases con las que puedo llegar a coincidir con Molina la semana cuando hizo ese raíz mediático, donde ha declarado en Fox, en el programa de Closs, etcétera, etcétera, es decir que es una locura vincularlo con un golpe de Estado, es cierto esto. Yo lamentablemente acá tengo que disentir con Leandro Rodríguez Evia. No vinculemos esta situación donde es un club de fútbol, donde hay una división política dentro de un club de fútbol, con la historia más oscura y nefasta que hubo en la República Argentina en los últimos 200 años, en los últimos 100 años, que hubo 30.000 desaparecidos. No vinculemos la situación de Racing con el golpe de Estado y la época de genocidio que hubo en la República Argentina a fines de los 70. Es una locura. Seamos un poco más sensatos y respetuosos con aquellos que realmente le han pasado verdaderamente mal en aquella época. Nosotros, eh, lo que estamos aquí en la mesa, somos más o menos de la misma generación. Sí. Vos, Diego, tenés... 38, del 75. Usted Rubinstein... 3-1. 3-1. Yo tengo 34, voy a cumplir 35. Más o menos nacimos en la misma época. Eh, sobre todo nosotros dos, Corea. Sí. Y la verdad que nacimos en una época donde donde no, no se podía decir nada. Si decías algo, te boleteaban. Por ya, eso digo que... Hace eh, poco se cumplió el aniversario de la noche de los lápices, donde estudiantes, 10 estudiantes, fueron eh, secuestrados, torturados y asesinados, donde sobrevivieron un par nada más. ¿Cómo vamos a vincular la situación de un club de fútbol, sea Racing, sea Arsenal, sea River, Boca o quien sea, con aquella época nefasta de la República Argentina? Es una locura. Seamos... Eh, somos más serios a la hora de analizar por el, eso momento, digo, Leo, el momento institucional de por, por eso digo que esta gente que puso este tipo de afiches en Racing, en la escuelita hace falta mucho dinero ¿sí? eh, y en muchos sectores de Racing hace falta dinero la ahí muchachos en lugar de poner este tipo de afiches no la solo... ahí, que está bien gastada ¿eh? Racing necesita en un montón de lugares de sectores en la escuelita mismo necesita un montón de plata Gasten la I en vez de los afiches no innecesarios. Bien, ¿sí? Que la gasten lo que quieran, Diego. Que, que pongan afiches que digan Molina Traidor, si quieren. Que pongan cualquier exabrupto con Molina acá, lo que quieran no, con Molina más, y con los afiches. No, son más fuertes. Vos, pero pero esto no, esto no hablemos de golpe, pero no hablemos de... de, de bueno, no, no, esto tiene una repercusión mucho mayor y además de ponerlo en Avellaneda, lo pusieron enfrente de, del estudio donde trabaja Molina. Me, parece de, mal, me, digo, me parece de mal gusto, yo lo me parece de mal gusto. Una cosa, eh, obviamente, eh, es poner Molina a traidor, como decís vos, Leo, y otra cosa, relacionarlo rápidamente con el genocidio. Bueno, a ver, digo... Eh, eh, son dos cosas distintas Esto, Para mí todo está mal Reitero, Racing necesita dinero Hay áreas de Racing que necesitan mucho dinero Muchachos, en vez de gastar en este tipo de cosas Aprovechen a, a los sectores que se necesitan La escuelita necesita mucho dinero ¿Sí? Siempre está bueno que mejore El predio también necesita dinero Aprovechenle y póngala ahí ¿Sí? Y no en esta riña de gallos insólita Y que no genera absolutamente nada Que se entienda, sí. porque vamos a aclarar porque Siempre alguno del otro lado se va al extremo Y respeto que sean extremistas y más, porque este es un momento delicado. Alguno del otro lado seguramente está pensando estamos haciendo una defensa de Molina. Esta no es una defensa de Molina, No, ¿eh? no, no. Estamos no. diciendo hacer los afiches de quieras, pero ponele los adjetivos calificativos de quieras a Molina. Estamos un, eh, en un momento del país donde, gracias a Dios, estamos en, en democracia. Ahí no comparto, Leo. ¿eh? Yo no, pero, no gastaría el afiche. no bueno. al club, donala al club. Pero yo, yo me refiero a otra cuestión, no a otra viejo. cuestión mucho más de fondo, tiene que ver sí, con, con una historia bien, negra, ¿viste? Está de, bien, está bien. Y, y lamentable. Y comparto, lamentable. Leo, y comparto. Pero este tipo de, de afiches, que, creyendo que aquel que lo lea va a tomar partido por tal o por cual, ¿sí? ¿O vos creés que porque leer un afiche que diga... Molina traidor o Coborno traidor te va a hacer cambiar el pensamiento no, entonces, bueno, entonces, no, estamos lo mismo. La Tú, situación de Molina está tan delicada del club, La situación de Molina con la gente está tan, tan delicada como la de Coborno Racing pierde dos partidos más, Racing pierde con Belgrano Y después cuando vuelva a ser local, vuelve a perder Y lo van a insultar de todos los sectores a Rodolfo Molina Oye, y Le van a exigir también la renuncia Pero no se va a Molina, se va a once cincuenta y uno perdón usted sí. está diciendo que Disque se va si pero no partido? estoy diciendo estoy, estoy diciendo no sé para mí la, la, la próxima salida va a ser la de Isquia, no va a ser la de Molina ya está Molina no se va punto se termina acá se va a comer Molina no se va pues no va vale a pedir la cabeza de Disque la cabeza calva de Disque <risa> no va vale a pedir la la cabeza con poco pelo de Molina ¿Cómo con poco pelo? Y si no tiene mucho pelo, Luis. Bueno, pues... No me quiero meter en muchacho? no, sí, esto, muchachos. no nada más? de fútbol. Sí, concreto, Vamos, a, sí. Vamos a vender y Paradella nos va a contar cómo arma este rompecabezas, Isquia. Eh, adelantó en la semana Leo, Viola desgarrado, Villar no llega, Suku tampoco, corregime Leo, a eh, ver si estoy diciendo cualquier cosa. Suku empe, empezó a entrenar sí, alrededor del que no de juego, pero no llega. Villar no llega, Viola Villar desgarrado... Tampoco. ¿Cómo formar a Racing? En un ratito nada más te cuenta, Leo Paradiso, cómo viene el tema futbolístico. Hablamos mucho, obviamente, del institucional. Era un día, me encanta, un día muy perdón, particular. Me encanta la gente en Twitter que se, se, viste, te tiran las informaciones de ellos. A mí igual me encanta. que, sí, sí, que Porque sí. no se Eso quiere decir que no se sí, escucha. Sí, está piola. Está bueno. Es eh, lo escuchaste acá por primera vez en la semana. Sí, Lo dijo Paradiso. Lo comentó Rubinstein. 11 y 5 de la mañana te dijeron que en un rato nada más... Gastón Coborno deja de ser el presidente de Racing. Te contaron detalles, cómo, cuánto, de qué manera. Te lo dije al principio. Después, a partir del mediodía vas a empezar a escuchar un montón de cosas hasta la noche. Todas referidas a lo que hablamos aquí esta mañana. 11:53, vendemos y comenzamos a hablar un poquito de la pelotita. Dale. Lo que vas a leer mañana en los diarios. Escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio publicitario. AM. 5.70. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social. Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, secretario general.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 Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. ¿Cómo estamos hoy? Eh? ¿Cómo estamos hoy? Eh? Día, amigos de estos es Racing, Ariel de San Martín. Bueno, si es así que, que el coborno se va, una alegría bárbara, se va el inútil imbécil ese. ¡Aguante Racing, carajo! Cómo estamos hoy Amigos, Alfredo de Martínez El poder demuestra lo que es la calidad humana Así también nosotros empezamos con nuestra inconducta Con el famoso partido con Quilmes A partir de aquel momento No cumplimos con los requisitos normales de jugadores de fútbol El fair play no existe acá Un abrazo muchachos, tenemos que pagar las consecuencias, pidamos el perdón que corresponde pedir, es de grande pedirlo, esta gente que siga con su criterio, la hinchada vale. 11.56 minutos, último bloque, cortito, esto es Racing para hablar de fútbol. Eh, lo tenemos a Paradiso eh, entrando al estudio en este preciso momento, sigue recabando información, algo nos va a contar. Decíamos en el cierre del bloque anterior, eh, Martín que Villar no va a llegar, que se desgarró Viola y tiene para por lo menos tres semanas, que Zuku comenzó a entrenar pero tampoco llega, con lo cual es un gran rompecabezas. Paradiso que esta mañana hizo práctica de fútbol, que la seguirá eh, tratando de armar, digo, este mismo rompecabezas que mencionábamos al comienzo. Racing línea a fondo está bien. está, sí. está claro. Racing ahí? viaja sábado a la mañana, me parece. Y sábado a la mañana y juega y... domingo. Con Rodolfo Molina como enca encabezando la delegación del. Rodolfo Molina encabeza la delegación, perfecto. Digo, Racing viaja el sábado el domingo, 16 horas, enfrenta a Belgrano con arbitraje de Paradiso. ¿Quién es el árbitro? No me acuerdo. ¿Se, se, se hospeda en el Yaratón. En el Yaratón se hospeda. A ver, ahí el árbitro. Sí, ¿no? sí eh, ¿Pitana? ¿Me parece o no? Bueno, a ver, eh, no bueno, estoy, estoy prendido fuego. Perdón. Sí, se nota por eso. Escúcheme sí. una cosa: sí. eh, ¿cómo va a formar Racing? Saja. Bueno, menos, menos mal. ¿Y qué quiere? ¿Le dije a no, la no... formación sin arqueros? No. no, pero no le dije que era una obviedad Le dije, menos mal. No le dije, ah, que bueno. que...". <risa> menos mal. Dije, que... bueno. eh, el más grande de todos sí. O sea, el mejor S arquero de Argentina. Saja. Sí. Gómez. El negrito Gómez. Escuché, ¿Te ¿te pasas un punto? Sí. ¿A qué vino Aquiles? Qué sé yo A Pasear A, a, a no Avellaneda Muy linda No, pero No, no estoy hablando mal Del sí. rendimiento del negro Gómez ¿eh? Digo El negrito Gómez Es titular Quiles vino a ser suplente de Pichu Pichu no juega no, no, el, el, el tema es... Aquiles, El tema de Aquiles se da porque Creían que Pichu sí. Iba a jugar en River Germán Por Delfino eso vino Aquiles. Germán Delfino Ahí está Delfino sí, sí. Bueno Saja eh, Saja Gómez Ortiz Migliónico, Caiz La misma línea de fondo, perfecto. Sí. E Ibáñez. ¿Cómo peri Aguante. Cuatro, ya me dijo cuatro. ¿Cuánto más? Bueno, uno más. Otro más. Le agrego uno, cinco. Cinco. Ibáñez. Más chiquita la cancha de Ben la de grande No corta Línea de cinco, todos juntitos, vamos. Bataglia. Uh. Bueno, sí, Bataglia. Si se recupera Pelletieri, sí. Sí. jugará. Mami. Si no, en las gateras aparece el nombre de Mariano Vareiro. Un pibe de inferiores. Sí, con Bataglia, el doble cinco. Sí, Bueno. ¿no? Sí, bueno, pero laser no nos no, más. No, no, Vareiro vamos. está por, por encima. Tiene que nos vamos. vamos. De Paul, uh -huh. Rodrigo De Paul. Sí. Y adelante, Luciano Vieto. Sí. En compañía de. De. Roger Martínez Auchera, fue perfecto. Afuera auche, afuera, auche. Eh, Lo va a confirmar Carlos a mañana en conferencia de prensa cuando Racing se vuelva a entrenar en Avellaneda, ya sin presidente Y afuera nosotros, gracias Lean, gracias Marina gracias Tierno, como siempre Amigos, debo felicitarlos Tanto Rubinstein como Paradiso la han descosido esta mañana Dieron la información que tenían que dar. Ahora van a escuchar en todos lados lo mismo que dijeron ustedes. ¿eh? Así que los felicito. Se viene el muchacho del bienes. básquet, Se viene el básquetbol. Nos vamos nosotros mañana viernes en el último día de la semana, aquí en la 570 en Radio Argentina, con muchísimo más de esta razón. Chau, hasta mañana. AM570.